Vamos a charlar ahora unos minutos con el Intendente de Puelches, Julio Jerez. Eh, Julio, Pablo Cucharini lo saluda. Buen día. ¿Cómo le va? Buenos días, Pablo. Un gusto saludarte. Bien. Intendente, ¿cómo lo, cómo lo ha tratado la, la pandemia a Puelches? Bueno, mirá, este, eh, yo creo que bastante bien, bastante bien. Eh, lleva un tiempo importante desde que empezó este esta esta esta situación esta pandemia sí. y, y bueno hasta el día de hoy este afortunadamente no hemos tenido ningún ningún caso positivo este donde uno ve que desgraciadamente muchos pueblos vecinos ya este han, han tenido este personas con con, con contagio no sí. así que eh, en ese aspecto este hasta el día de hoy bien Bueno, son una de las pocas localidades de la provincia que no ha tenido casos positivos. Sí, yo creo que son con 47, 48 localidades sí. en la provincia, de 79 mm. que somos en el total, claro. y, y todavía, este, pero bueno, esto vos sabés cómo es. Sí. Este, es una situación difícil, muy difícil, y, este, y que desgraciadamente se ha ramificado Por todo el país, ¿no? Y claro. todo el mundo. Sí, sí, sí, más vale, es una pandemia. Eh, Intendente, eh, la semana pasada se ha reunido ahí con el gobernador Sergio Ciliotto y han analizado algunas obras ahí para la localidad de Puelches. A ver, cuéntenos en qué están trabajando. Sí, este. Eh, el jueves a la mañana estuve con el gobernador Ciliotto uh -huh. eh, y estuvimos analizando dos o tres obras que este, ya las teníamos. Este, en carpeta a principios de este año y esta situación de la pandemia hizo que se, se retrasara todo, ¿no? Uh -huh. Afortunadamente oh, oh, he tenido una buena y tengo una buena relación y una recepción importante de Sergio y, y ha considerado, le planteé dos o tres obras una de las más importantes obviamente era este, eh, ampliar El, el ducto del de, de, acueducto Casa de piedra Puelches para que eh, a la llegada a nuestra localidad este, sea más importante. Nosotros nos alimentamos el agua potable de un acueducto que está a 110 kilómetros de nuestra localidad, sí. pero que tiene una reducción importante a 21 kilómetros de, de nuestro pueblo y esto es lo que se va a ampliar ahora para, para tener este, mayor cantidad de agua y, este, y no sufrir lo que venimos sufriendo todos los veranos. Así que entre otros temas, indudablemente este fue el más importante, Pablo. Eh, La obra ya está proyectada. ¿Qué, qué, qué, qué faltaría para que este, comience? Nosotros veníamos haciendo el reclamo sin tiempo mm. importante ya. Eh, Agua del Colorado había, sido, había hecho el proyecto, tiene todos los planos, el proyecto, mm. y se analizó en esta reunión con el gobernador Sirioto y el Ministro de Obras Públicas Garay este cuál era lo más viable, si ¿sí? hacerla, este, llamar a licitación, con lo cual yo no lo veía, este, no estaba muy de acuerdo porque llamar a licitación significaba que este, esta obra empezara ya por febrero o marzo y nosotros el problema lo tenemos hoy. Claro. Entonces, este, hacerla por administración, el gobernador también lo entendió de la mejor manera, y es una obra que este, aproximadamente van a dar en los 58 millones de pesos. Uh -huh. este, así que hasta, hasta, hasta el día de hoy las novedades que tenemos es que se va a hacer por administración eh, con gente y perso con personal de Aguas del Colorado y con herramientas de Agua del Colorado. Uh -huh. Son 21 kilómetros, así que este, gracias a Dios estamos contentos porque es una obra que Puelches la necesita. Claro. Eh, otra cuestión que hablaron con el gobernador es el tema de la conectividad ahí en Puelches. ¿Están teniendo problemas con Internet? Siempre lo tuvimos, Pablo, uh -huh. siempre. Eh, la zona de Pulches está para, el, para la provincia de La Pampa eh, considerada la zona oscura, es decir, este, no tenemos buena conectividad, a veces tenemos internet, a veces no tenemos, así que esta obra, que es una obra que ya está en la parte final y que si todo sale bien se te finalizaría a finales de diciembre, es una obra de 28.435.000 pesos, uh -huh. este, y que realmente le va a dar a Puelches la solución definitiva en cuanto a, a internet, algo tan necesario en estos tiempos, ¿no? Claro. Así que también analizamos esa, esa, esa, esa situación y, y bueno, y traje buenas noticias para mi pueblo. Claro, esto también es a través de Aguas del Colorado. A través de Aguas del Colorado también, sí, claro. Pablo. Sí, también. Eh, Intendente, ¿y mmm, qué le faltaría a Puelches? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué otra cuestión este, tiene, <risa> tiene algún déficit ahí en la localidad? Bueno, mira, esto es como dice Merlo en el fútbol, ¿no? Paso a paso, Perdón. Sí. sí. Este, nosotros, eh, nosotros y quien te habla siempre hemos tratado de priorizar este, en ese orden, porque si por ahí haces 7 u 8 pedidos de 7 u 8 necesidades para, para tu pueblo, por ahí a lo mejor no lográs ninguna o una. Mm. Entonces, este, nosotros priorizamos, priorizamos el tema del acueducto, el tema de internet, teniendo asegurado ya la construcción de, este, de 12 viviendas para mi pueblo, mm. en el proyecto Mi Casa. Este, así que esas se orden eran las, las prioridades. Eh, obviamente después iremos por algunas otras que tenemos ahí en carpeta, como cordón, cuneta y asfalto, y estamos en el proyecto de Argentina Hace con una albergue municipal. Okay. Así que bueno, estamos entusiasmados y, y, y realmente esperando que Que, que gracias a Dios se supere esta situación, esta pandemia que tanto nos ha afectado y que, y, y que ha hecho que tenga un parate el, el Gobierno Nacional, el Provincial y, en consecuencia, todos para abajo también, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué cantidad de habitantes tienen eh, ahí en Puelches? Casi 700 habitantes, Pablo. Ah, 700. ¿Y el acceso eh, por ruta, cómo está ese, ese, es ese otro tema? tema? Es otro tema que se habló con el Gobernador. Mm. Es otro tema muy importante que hablé con el Gobernador. Es que... este A nosotros nos cruza la ruta nacional número 152. Sí. Eh, Vialidad Nacional en La Pampa tiene cuatro o cinco rutas nacionales. Eh, la prioridad para reparar, porque en algún momento estuvo muy deteriorada, si bien hoy se la está, este, cada vez que llueve se, la, se, se tapan los baches, este, hay gente trabajando permanentemente, este, evidentemente nuestra ruta necesita una, una, una reparación integral total de... de de, de, de su asfalto, ¿no? Sí. Y Vialidad Nacional ya tiene los proyectos, el proyecto hecho tiene este, licitada la obra y falta solamente adjudicar. Ah. Así que este, es muy necesaria para nosotros, la ruta Nacional 152 nos cruza por el pueblo y tiene comunicación con, con continuidad de la 152 hasta Casa de Piedra, y ahí entramos a la provincia de Río Negro. Sí. Pero antes hay una bifurcación, que este, empalma con la ruta 232, también nacional, y, y que va a gobernador Dual, que también entra a base, pero por el lado de Chelforo. Esa ruta 232, este, también están los proyectos hechos, no se ha licitado, pero a nosotros realmente nos vendría bárbaro, bárbaro que se, que se reparara todo esto ni hablar porque, porque eso significa que se mueve un poco más la economía local sí. y se mueve la economía local con el, con el hombre que pasa por la ruta con el turista, con el camionero mm. Así que que eso significa que trabajen las bomberías, los restaurantes, los restaurantes, los comedores, los hoteles. Así que la estación de servicio. Claro. Eh, También fue un tema hablado con el gobernador. Ah, sí, es un reclamo que tienen de hace años eh, el, hace años, el ¿no? mal estado de la de la 152. Sí. Sí, sí. Sí. Eh, bueno, intendente, eh, ha sido un gusto eh, charlar unos minutos. No sé si quiere completar con algo, si no, gracias. No, no, no, lo mismo para mí. Desear este, desear este, como como lo desea cada pampeano, cada argentino que, que se pueda superar, que llegue esta vacuna que, que nos haga este, que nos pueda volver atrás y volver a vivir como, como estábamos antes, indudablemente esto cambió este, sí. va a cambiar, va a, cambió el mundo con esta situación, pero, pero bueno, tenemos que, que superarla porque si no los problemas se multiplican, vos sabés que acá el, el tema de la enfermedad es una, pero la economía empuja fuerte y así que Tenemos que volver a ser como estábamos antes, Pablo. Sí, eh, ojalá que, que esté cuanto antes la, la vacuna. Eh, Intendente, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.